Hablaremos, este es un informe que hemos hecho varias veces con distintas informaciones, muchas veces contradictorias, pero no importa. La vida de los piratas, atención a aquellos que se quieran dedicar a la piratería, presten atención y después hablamos. Los piratas clásicos, no los piratas modernos, los primeros que aparecen en la historia son eh, no son los piratas del Caribe por piratas modernos entendemos los piratas del Caribe pero 2000 años antes de la era cristiana los fenicios que comerciaban con la India y se distinguían por la osadía de sus marineros se veían constantemente atacados por los piratas la piratería fue en principio considerada como una profesión legítima la, la misma audacia que se necesitaba para ejercerla le daba un carácter de nobleza Y ahí está Tucídides, que dice... Leo a Tucídides. Disculpe. Dice, esta vida de bandido no tiene nada de deshonroso. Y hasta puede celebrarse. En Grecia la piratería... No, ya terminó Tucídides. Bueno, ya en Grecia... <risa> en Grecia la piratería estaba muy generalizada... Salvo entre la gente que vivía, por ejemplo, en la montaña, claro. donde ser pirata era extremadamente difícil claro. y absolutamente inútil, por otra parte. Bien, en tiempos de Solón, eh, había muchos que vagaban por los mares y vivían del producto de sus saqueos. Y Solón toleró, solón eh, aunque imponiendo ciertos reglamentos, las asociaciones de piratas establecidas. Hay quienes aseguran que la expedición de los Argonautas no fue otra cosa que la lucha contra el bandolerismo desde las costas desde las costas de Tracia donde salieron hasta la colquide allá en el Mar Negro, ¿no? Donde se dice que estaba el Vellocino de Oro. Pero bueno, esto es hacer una eh, interpretación histórica cualunque de los mitos, eh la famo las famosas interpretaciones emeristas, ¿no? Eh, que dan Eh, realismo y verosimilitud a los mitos como este del bellocino eh, bueno, gente que no se atreve ni a la credulidad ni a la incredulidad entonces, explican la leyenda diciendo que eh, que era verdad por la mitad que no era gente que iba a buscar el vellón de oro, sino que eran piratas y que en realidad no es que los aqueos lucharan en Troya para vengar el rapto de la mujer de uno, sino que era un conflicto desatado por las rutas comerciales hacia el oriente bueno, es eh, yo creo que es preferible la más completa incredulidad que creerse las cosas a medias eh, usted le dice los reyes son los padres, buen fenómeno pero ya cuando empieza, bueno, ya dos dejó. de ellos son los padres pero el tercero verdadero <risa> <risa> la palabra pirata es griega, como sabe cualquiera ¿eh? Y viene de una palabra que significa arriesgar, peirán, y el término peirate era era pirata, ¿no? Los etruscos también eran bastante piratas, y parece que los romanos que siguieron a los etruscos imponían a los cartagineses la obligación de no navegar para saquear más allá de los límites que los tratados señalaban. Decía, afaname hasta acá. <risa> eh, después estaban los vikings, famoso por sus ataques exitosos, aunque en realidad casi no atacaban naves los vikings, sino que atacaban redondamente los puertos. Saqueaban las ciudades sí. y vivían de eso estas personas. A fines del siglo XVII llegamos al punto en que queríamos situarnos. Es decir que hasta acá estuvimos hablando de gusto, por no decir otra cosa. Eh, la piratería mostraba un aspecto distinto a los siglos anteriores, eh, este, eh, hasta que apareció un... Incluso un decreto del rey de Inglaterra, el rey Jorge I, que el 5 de septiembre de 1718, ordenó la persecución de los piratas, que antes habían sido personeros de la corona. Los ingleses se sentían víctimas de su propio invento, porque parece que su, su reino perdía más buques a manos de los piratas que por los ataques españoles o franceses. Entonces el rey se cansó y dijo, ah, me cansé. Y declaró ilegal la piratería y les dio un plazo que era este, el del 5 de septiembre de 1718, para entregarse, para presentarse eh, detenido, y, y el que no se presentaba iba a ser perseguido. Hablamos ya entonces de los piratas fuera de la ley. ¿eh? Los bucaneros y los filibusteros de aquellos años actuaban por su cuenta, sin disfraz ni amparados por potencia alguna. Estos hombres... ...provenían en su mayoría de barcos mercantes... ...que un buen día decidían hacerse piratas... ...cansados de ser maltratados... ...o eran desertores de la Marina Británica también... ...y por parecidas razones se hacían piratas... ...parece que, o para los que venían de, de del barco mercante... ...su condición de piratas... ...solía seguir al procedimiento de amotinarse... ...es decir, eh, si hacían pirata con el mismo barco mercante en que viajaban... Eh, prebio afano del barco. Claro. Entre el sigo y ¿qué te parece si afanamos este mismo barco en que vamos y no hacemos pirata? Al final estaban todos de acuerdo menos tres o cuatro. Tiraban los tres o cuatro que estaban en desacuerdo al agua. Si hacían con el barco y el primer botín era su propia carga. Claro. Solo era cuestión de cambiar la bandera, ¿no? Cambiaba la bandera y te dedicabas a afanar. Eh, bien. A veces eh algunos de los que eran apresados por los piratas se pasaban a las filas de sus captores te, te tomaban prisioneros miraba la vida del pirata y dices, che, no me puedo hacer pirata claro. che, ese... <risa> y dices, que fácil, ¿no? es como si te llevaran en cana y te hiciera vigilante ¿no? claro <risa> bueno, eh, para los que procedían de la marina eh, el salario como pirata eh no sé, era un poco mejor que el de la marina, por eso se, por eso desertaba. En la piratería también la disciplina era muy rígida, pero se procedía de otra manera porque había otros incentivos, el reparto de saqueo y se podía progresar. ¿no? Eh, hablaremos de algunos piratas, el capitán Roberts, famoso por pirata del siglo XVIII, declaraba que la piratería era un trabajo honrado, donde lo corriente era trabajar mucho y ganar poco pero que a diferencia de la marina había en esa vida, en la del pirata plenitud, placer, saciedad y fortuna y también libertad lo que más molestaba este es un detalle interesante molestaba mucho a los piratas la guerra cuando había una guerra, el ataque a barcos enemigos era cosa común, cosa de todos los días y se llenaba el mar de competidores claro ya todo el mar era un continuo atacar barcos y saquearlos y entonces odiaban la guerra a los piratas y estaban a favor de la paz pues les convenía ...como pasa la, muchas veces en la actualidad... ...en general... ...casi todos los pacifistas... Eh, ...tienen un poco de principismo... ...y otro poco de interés también... ...lo mismo que las aboliciones de la esclavitud... ...de las que hemos hablado... Bueno, ...justo... Eh, eh, ...abolieron la esclavitud cuando empezó a no convenirles... ...económicamente... ...pero bueno, son, son, son charlas... Eh, ...para convertirse en capitán pirata... ...atención señora... ...había que ser un gran navegante ser capaz de sacar el mejor partido de cada navegación, pero también había que ser categórico, inapelable en el reparto, saber cortar de raíz toda insubordinación, había que ser un, un taura, ¿no? Al capitán se lo elegía por votación entre los tripulantes, atención. Pero esto no le aseguraba un puesto vitalicio, porque con un fracaso alcanzaba para redondamente deshacerse del capitán. Eh... Lo que distinguía al capitán del resto de los hombres era una mayor participación en el reparto del botín. Después venía una especie de primer oficial que se ocupaba del cuidado de provisiones o de la disciplina. Luego estaba el que cuidaba los palos y las velas, el artillero que cuidaba cañones. Había también un cirujano, ya que había muchas posibilidades de que a uno lo hirieran. Y este tipo era el responsable de las clásicas patas de palo, que uno ve en las películas. Dieta del pirata, atención, eh, pescado fresco, seguro cuando tenían suerte, seguro y si no, cosas ahumadas, como el jugador ahumada de River Plate. <risa> eh, había siempre lío con el agua potable, el trabajo a bordo era permanente, había que tensar las lonas de las velas, arrojar fuera el agua sobrante, reforzar los maderos... Solamente el capitán y algunos de sus laderos dormían en literas, los demás dormían en cualquier lugar. Había constante peligro de incendio porque los pisos estaban pegados con alquitrán. Habiendo fuego a bordo, lo único que podía hacerse para salvarse, aunque sea por un rato, era tirarse al agua, desde luego. El fogón de la cocina se armaba sobre piedras para evitar que naturalmente agarrara fuego la madera. Las naves piratas eran pequeñas para poder tener mayor movilidad, por tal motivo estaban constantemente a merced de la marejada. Siempre había baile allí, todo el mundo tenía mal de mar, andaban a los vómitos limpios, aún los más cancheros. Tanto es así que existía un sector de la nave dedicado exclusivamente a las consecuencias del mar. No respetar aquel sector, es decir, vomitar fuera de los límites asignados, era sancionado con severas penas. Bueno... Eh, algunos hablan de rasgos comunes, de los piratas no había. ¿no? Esa es una comodidad de los novelistas que escriben novelas de piratas, es que todos los piratas eran iguales. Había tipos como el Capitán Robertson, que era un hombre galante, cuya devoción y respeto por las damas era admirable. Por ejemplo, cuando secuestraban o sacaban o saqueaban una nave eh, y capturaban cuatro o cinco minas, a Roberts en, le encantaba favorecerlas tenía la particularidad de conducirlas a su país de origen más rápido que el barco que la llevaba. Entonces entraba a los puertos de noche, acercaba a la muchacha hasta la costa con la ayuda de sus remeros, y más tarde se despedía con fuertes disparos de caneón. Es lindo. ¿eh? Aprendan algunos novios. Claro, claro. Que dejan a la novia en la parada del 60. Claro. Y ni un cuete tiran. Otros piratas, como el capitán Daniel, raptaban sacerdotes para santificar los barcos. Parece que Daniel era muy malo y muy pirata, pero muy piadoso. el muy creyente, muy santurrón. Una vez observó en misa una actitud irreverente de uno de sus hombres. Estaban en misa y uno de los piratas habló, no sé qué hizo, se rió, y lo mató de un pistoletazo. Supongo yo que para agradar al cielo. Claro. Otros trataron de, de formar estados piratas, con postulado de libertad, igualdad y fraternidad, eh, incluso antes de la Revolución Francesa. Es decir, pirata había eh, de toda galaña, ¿no? no había un biotipo del pirata. Los castigos que se propinaban dentro del grupo eran terribles. A los delatores, o aquellos que desertaban y denunciaban a sus antiguos compañeros, se los perseguía implacablemente, abandonando cualquier otro tipo de empresa. El que lo agarraban, lo abandonaban en una isla desierta con una botella de agua, un arma y pólvora para dos tiros. Si no encontraban una isla mano, eh, que en realidad es una cosa difícil encontrar en una isla desierta, entonces les cortaban la nariz y las orejas directamente para no andar buscando. La presencia de mujeres en un barco pirata era un factor de perturbación, ¿no es cierto? Lo sabe cualquiera que haya visto una de esas películas de pirata, ¿no?, con los escotes que llamaban las minas de aquellas películas, en medio de los piratas que hacían dos años que no se bajaban del barco, por no decir otra cosa. Y estaban ahí los tipos todos roñosos y las minas todas espechugadas, Patricia Medina, Virginia Mayo, todas esas minas. Eh, y saliendo ahí a la noche salían a mirar el viento. Sí. Y los negros miraban ahí. Ay, Los piratas de la película no eran como los de verdad tampoco, eso es verdad. Se parecían más bien a Errol Flynn. Y eran Errol Flynn a veces. Bueno, estamos hablando de piratas de verdad. Algunas leyes que se imponían cuando había alguna mujer en el barco, variaban de capitán a capitán. Eh, el artículo noveno del reglamento del pirata Morgan que tenemos aquí, decía, todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciese proposiciones deshonestas, sin ella consentírselo, será condenado a muerte. Hay un detalle en la exposición de este artículo que puede dar lugar a confusiones leguleyas. Dice, sin ella consentírselo, claro ¿a qué se refiere? A hacer proposiciones, ciertamente. Lo que ella no le ha consentido es hacer proposiciones. Pero es muy difícil que alguien consienta que uno le haga una propuesta, Más bien, el consentimiento está ligado a la aceptación de la propuesta. Claro. ¿Eh? No a su formulación. Usted nos dice, eh, ¿me da autorización para proponerme para proponerle revolcarnos junto al palo mayor? ¿Entiende? Usted dice, ¿me da autorización para proponerle que nos revolquemos junto al palo mayor? La mina le dice, sí. sí. sí. Y el teo, usted, usted se lo propone. Y la mina le dice... Y la mina dice, de ningún modo. Claro. Pero ahí no lo mataban. No. Ahí no lo mataban. Hay otro capitán famoso, Snellgrave, que tenía como una regla primordial para evitar tumultos la siguiente disposición. Leo a Snellgrave. Toda dama no doncella, no doncella, que apareciese en esta embarcación, se entregará a los designios del capitán. <risa> Firmado el capitán. <risa> Acá no hay abogado que valga, eh, sin embargo el más terrible problema de los eh, piratas era el alcohol ahí andaban la caña de jamaica el ron la ginebra de holanda la cerveza irlandesa vodka no. No. no más de un amotinamiento tuvo por causa el agotamiento de los toneles de cerveza y otras bebidas previstas para mitigar la sed durante las travesías eh... Aquel que parece... Eh, ¿Se acuerdan de Barba Negra? Un pirata terrible que para que su aspecto fuera más horripilante eh, se ponía unos rulitos en la barba y al cabo de cada rulo ponía una mecha encendida con una velita y andaba con la barba ardiendo y usaba estas pequeñas llamas para encender las mechas de los cañones. Escribió en 1718 en su libro de viajes El ron agotado, la tripulación está un poco sobria una maldita confusión hay entre nosotros Todo el mundo habla tonterías Se cuenta que el capitán sang, Pirata que ejerció su oficio con brillantez A lo largo del siglo 17, Regresó tras una larga navegación Sin haber hecho ni una presa durante todo el viaje Y fue porque la curda de los hombres Los había puesto en estado de incapacidad absoluta Para ponerse en pie Estaban todos por, tirados por el suelo. ¿Cómo iban a abordar un barco? Un último detalle. La actividad de los piratas se había desenvuelto amparada por una patente otorgada por algún país determinado. Después se quedaron sin bandera. En cierto tiempo, aún sin patente, los piratas usaban la bandera del país que los protegía oficialmente. O del país al que ellos creían pertenecer. Cuando se... Acabó la protección para la piratería, eh, enarbolaban unos gallardetes en los que inscribían distintivos particulares de distinta índole. no Un día el capitán Del Poole, de la Armada Real inglesa, avistó en aguas de Santiago de Cuba a la nave comandada por el pirata francés Emmanuel Wynne. Y cuando Wynne vio que lo perseguían, hizo una bandera negra sobre la que se recostaban una calavera con dos tibias cruzadas y un reloj de arena. Después de intercambiar algunos tiros, el oficial que mandaba este del Delpool a, a, a su llegada, a Puerto, hizo un reporte, un informe, ¿no? eh, que quedaba constancia por primera vez de la bandera pirata. A partir de entonces los nuevos filibusteros se hicieron cargo de aquel estandarte que durante mucho tiempo helaba la sangre de los viajeros y tripulantes. ...la profesión de los piratas dio origen a un nuevo idioma... ...una mezcla de inglés, francés, holandés y castellano... ...que permitía a los piratas entenderse... ...sin importar el país de donde provinieran... ...y esto dio origen al papiamento... ...como se lo conoce hoy... Eh, ...bueno... ...y ahí... ...el nombre filibustero viene del término inglés... ...fributs, probablemente, como se llamaba a los corsarios... ...el bucanero viene de la bucana... ...que es un método con el que ahumaban la carne... Eh, ...que secaban al sol preparaban a la bucana casi todo lo que conseguían para alimentarse bueno. parece que cuando andaban en tierra los piratas cazaban chanchos que después y después lo cocinaban a la, a la bucana y de ahí viene la palabra bucanero bueno este a quien dedicar este informe que hemos hecho para todos los jóvenes que tienen vocación pirática y que desean anotarse a mi me gusta el capitán Roberts que acompañaba a las minas hasta la puerta de su casa y sí. cuando las minas entraban aprovechaba y se tiraba unos cuantos cañonazos es el, eh. el creador de la bandera también no el francés claro a mí me gusta también que decía toda dama no doncella se entregará los designios al capitán <risa> eh. claro pero yo creo que la doncella es quien la determinaba el capitán parece capitán ninguna de las 11 todas dicen que son doncellas señorita no insist <risa> bueno todos estos personajes y a los fabricantes que estamos con el alcohol ¿eh? a los fabricantes de bebidas alcohólicas de aquellos tiempos que, que mantenían tranquilos a los borrachines y a los pobres astemios que le habían pasado bastante mal en, en, en, en los barcos piratas no sé si había alguna ley que imponía la obligación de escabiar. No creo. No o sé, sea, a lo mejor había un artículo que decía el es que no obligatorio cabía. el escabio. Es decir, decía tomo y obligo. Y tomo y obligo es el tango que vamos a escuchar para ilustrar esta charla sobre piratas en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante. <risa> y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, hierbo en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando vivo al cantar. No es que la pare que me engañan, no sé que un nombre lleno de bellezaura Si lo los pastos conversaran esa palpa le diría De qué modo la quería, con qué fiebre la doré Cuántas veces de rodillas tembló los ojos peinjados Bajo el árbol deshojado donde un día la besé Hoy al verla envilecida a otros brazos entregada fue pa' mí una puñalada y de celos me cegué y le juro todavía no consigo convencerme como pude contenerme si ahí más no la mate Tomo no y obligo, mándese un trago de las mujeres mejor no hay que hablar todas amigos da voi balbago y hoy mi feriencia lo puede afirmar si diga un consejo no se da amor y si una vuelta le toca o si tal fuerza canejo, sufre en no llore que un hombre macho por lo de zora Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Tomo y Obligo, interpretado por Carlos Gardel.